...pues buenas tardes vecinas y vecinos de alama ...eh, hoy tengo la suerte de dirigirme de nuevo desde... esta atril, ya lo hice hace una semana en... ...en mi primer acto público en la sede, en una, en una... ...en un acto abierto y en la sede de, de, del PSOE de alama ...y me vuelvo a retirar en la misma idea, el próximo 19 de... ...de junio, dentro de dos días tenemos una cita... ...los alameños y la alameña, los andaluces... ...tenemos una cita para... ...para con la una para para que con nuestro voto... ...podamos elegir una, una sociedad que que creamos... Que, ...que es más justa y más útil para, para la gente, al fin y al cabo. Yo pienso que Juanma Moreno se le ha acabado la pandemia... ...tengo que hablar de él porque lleva gobernando cuatro años... ...no es otro quien sino quien es el presidente... ...y no es otro con quien hay que comparar gestiones... sin Y al final es el presidente es quien tiene la responsabilidad. Por eso creo que Juan Manuel Maureno eh, ha estado más preocupado por la encuesta que por hacer su trabajo de verdad. Más que nada porque se ha visto que desde los últimos debates en televisión es cuando se han puesto en marcha. Se han puesto incluso a poner carteles que aquí, por ejemplo, en, en Nuestra Lama, pues ni siquiera habían hecho actos de campaña ni pegada de carteles, ni siquiera. Y... Y sin más, pues entiendo que la gestión de Juanma Moreno deja mucho que desear porque Juanma, yo lo describiría como el Juanma el de la privatización estapada y untada en mantequilla. Es de Juanma Moreno, el moderado, pero tiene la muleta de, de la derecha valiente entre comillas que ahora también es de Salobreña. Juanmaer que es echa foto en mitad de una granja. Juanmer de las rebajas fiscales fantasma, más que nada porque no le afecta más a nadie, porque sin sinceramente en el pueblo llano no se ve los resultados. Juanmer de los conciertos, pero no los de música, sino los, los conciertos que tiene con la sanidad privada. Inflando su presupuesto en 770 millones, quitando los de de la sanidad pública, llevándolos a la sanidad privada. Esto hace que ...la calidad de esos servicios, pues nosotros lo, lo, lo sentimos... ...aquí estamos en Alhama con un médico y medio, si es que llega... ...con semanas de, de espera para una primera toma de contacto... ...con nuestro médico de cabecera... ...y eso hace que nos empuje a seguro a seguros privados, a mucha gente... ...con la letra pequeña, porque al fin y al cabo... ...esa letra pequeña es la que... ...esos profesionales nos no salvan la vida". Cuando pasan cosas de verdad, cuando la enfermedad puede entrar en una casa, pues ahí es cuando se nota el estado y la calidad de la sanidad pública que tenemos. Que yo creo y considero, y muchos de vosotros entiendo que también, que es la que hay que proteger y y invertir. No está, invertir, es que es el futuro, porque al final nosotros no heredamos patrimonio, no heredamos otra cosa que, que servicios públicos. ...cuán de la mentiras y las noticias falsas... ...cuán más que deteriora la educación pública... ...en favor de la AFP privada... ...como hemos estado viendo con un consejero... ...de educación que tenía una empresa... ...en estas líderes... ...pues al final... ...se lo comió por los servíos... ...el tramposo para utilizar Canal Sur... ...es más, se, se negó a primera instancia... ...en hacer un cara a cara con Juan Espada... ...más que nada porque hay que recordar que el PSOE ganó las últimas elecciones... ...que no se nos olvide, que el PSOE ganó las últimas elecciones... ...y fue él el que instó a, a gobernar con ciudadano ...con el beneplácito de de un bon, mediante... ...que ahora parece que, que a nadie le espanta... ...que a nadie le sorprende, pero ya fueron útiles para ellos... Y, ...y sin más... Y sin más, os comento que, por ejemplo, Juanma es el que, el típico que ha, que ha utilizado eh, los mismos las mismas herramientas que Feijó... ...escondiendo su nombre detrás de la sigla, escondiendo el PP, por algo será. ¿Por qué? Porque el PP ha votado en contra de, de los 1.000 euros como salario mínimo. Ha votado en contra de la reforma laboral. En, eh, ha votado en contra de la cadena alimentaria, que hace que los nuestros agricultores no puedan vender... A, ...en pérdida... ...a votar en contra de la PAC... ...y por si no lo sabéis, por ejemplo... ...Reino Unido estaba dentro de, de esta PAC... ...y aportaba un 25%... ...al irse al Reino Unido había menos dinero... ...pues gracias a la gestión socialista en Europa... ...que ya quisieran ellos tener el respeto de España... ...que hemos tenido con Pedro Sánchez en Europa... ...seguimos manteniendo la misma financiación de la PAC... ...teniendo un 25% menos para repartir para toda Europa... ...que no se nos olvide... ...pues también votan en contra... ...y ya que hablamos de Europa... ...su partido el más patriota de todos... ...mientras se pasea por Europa... ...dañando nuestra reputación... ...vendiendo a España... A, ...hacia... ...hacia las descalificaciones que, que hacía... Para, ...para hundir nuestra reputación en Europa... ...el que no quiere aplicar la ley de vivienda para los jóvenes... ...simplemente porque... ...por qué, sin motivos ninguno ...250 euros para habilitar a los jóvenes... ...que puedan entrar en una vivienda, independizarse... ...ya sea mediante alquiler. Y por si no fuera poco... ...la corrupción, a nadie le sorprende ya... ...altos cargos de su gobierno... ...ya están siendo investigados por las comisiones... ...igual que pasa en Madrid... ...igual que ha pasado en Madrid... ...que ya pues, utilizaron como cabeza de turco a Pablo Casado... ...pues altos cargos de, de su equipo ya están siendo investigados y es que seguimos para bingo, por ejemplo, en la casa. Tanto que se ha dicho de que este gobierno iba en contra de la casa y demás. Pues el plan andaluz de la casa está parado con el tripartito de derecha, la oferta de pública de casa sin publicarse. Las tasas triplicada. Mientras que el PSOE siempre ha mostrado una serie de soluciones. Nosotros primamos los sorteos y no las subasta. ...para que todos, en cierto modo... ...pues, tengan más posibilidades de disfrutar de, de esta actividad energética. Y en fiscalidad, pues... ...se supone que ha hecho una bajada de impuestos... ...pero el IRPF, al final... ...lo único que se han repercutido son... ...o beneficiado, mejor dicho, son las... ...como siempre... Los, los altos sueldos, los altos patrimonios, porque a, a, al fin y al cabo alguien que tenga un sueldo de 20.000, si es que llega, 20.000 euros brutos estamos hablando al año, pues más que nadie se beneficiaría de 5 euros más en su bolsillo, eso que supone en una familia más que menos. Pero en un sueldo de más de 60.000 euros son más de 2.000 y 3.000 euros de ahorro que en, en un cómputo global suponen muchos beneficios para nuestros servicios públicos. ...para sanidad y educación... ...pero y con lo autónomos... Con, ...con deciros que ha devuelto... ...más de la mitad del presupuesto que se le envió... ...desde España, desde Madrid, perdón... ...a Andalucía para la ayuda con los autónomos... ...pues se le ha devuelto... ...y me repito con la sanidad... ...a la sanidad pri, privada... ...770 millones de euros... ...un 32% más de presupuesto... Dire, ...dinero que todo ...hemos puesto... ...porque al final son impuestos... ...para pagar médicos, que se puede utilizar para médicos y enfermeros... ...y no que se vayan a otras comunidades por mayores salarios y, y mejores contratos. Pero quien no cree en lo público, pues evidentemente nadie no invierte. ¿Y qué hacemos con las dependencias? Dos años para que te valoren. Mientras, ¿a quién le toca cuidar? Pues, como siempre, a las mujeres tradicionalmente. Pero si hablamos del campo, ¿cuántas mujeres a día de hoy... ...tienen pensiones contributivas gracias a que el PSOE en su día... ...lo que todos llamamos como Seguro del Campo, puso en marcha. Yo creo en una sociedad como como históricamente siempre ha defendido el PSOE... ...que es en la dignidad. Eh, y esa dignidad es la que busco para mis vecinos y vecinas del pueblo andaluz. Porque nos toca luchar por un modelo de sociedad que queremos... ...que cultive el presente y el futuro para... ...para las nuevas generaciones... ...y por eso... ...simplemente para finalizar... ...os lanzo unas siguientes preguntas... ...¿quién podrá permitirse una sanidad privada en el futuro... ...en estas circunstancias... ...¿quién podrá... ...permitirse una, ed una educación privada... ...esto simplemente... ...simplemente para que... ...reflexionéis de cara al voto que es... ...lo más importante que tenemos... ...por, e por todo esto... ...Andalucía merece más... ...Andalucía quiere más... Y por eso, si votamos, ganamos. Muchas gracias y os dejo con mi compañera y secretaria general, Sandra García. Bueno, muy buenas tardes y encantado de estar en este acto. mira al principio de la campaña sabéis que tenemos que elegir para... Eh, ...planificar los actos, planificar los espacios... ...y lo estuvimos comentando... ...lo estuvimos comentando en, en la agrupación de alama ...y dijimos, bueno... ...el 19 de, de junio las elecciones, va a hacer mucha calor... ...el meeting la campaña, dos semanas... ...y dijimos, no, el PSOE siempre ha hecho mítines en alama ...el PSOE siempre ha hecho un meeting aquí... ...en el Paseo del Cisne... ...y no íbamos a hacer este año una excepción... que Moreno Bonilla haya querido adelantar las elecciones... ...para desmovilizar y para que vaya poca gente... ...a votar el 19 de junio... ...y hemos dicho, aquí tenemos que estar... ...quien quiera venir a escucharnos, que venga... ...y quien no, pues ya está, ellos se lo pierden... ...pero nosotros somos los que tenemos un programa... ...con Juan Espada, con 10 razones para votar al PSOE... ...que ojo, no son pocas ni muchas... ...eso resume todo un programa completo para Andalucía... ...y 50 medidas para Granada... ...y sobre todo y lo más importante... ...tenemos un candidato... ...que es solvente, que tiene experiencia... ...que es magnífica persona... ...y que además es el candidato del Partido Socialista Obrero Español... ...por unas primarias que hicimos y que tiene... ...todo y absolutamente el respeto... ...del socialismo de Andalucía... ...y por otro lado... ...un acto en el que tenemos la juventud, la frescura de un secretario de organización recién en esta nueva etapa y la veteranía, la experiencia, el conocimiento de quien va a cerrar este acto que es Gerardo Sánchez que es nuestro candidato al Parlamento, que ha sido parlamentario andaluz, que ha sido alcalde de Armilla y que ha sido delegado de Medio Ambiente. Por tanto, yo creo que tenemos motivos de sobra para estar con la cabeza alta para explicar lo que estamos haciendo los socialistas durante estos 15 días de campaña y sobre todo para ilusionar y convencer a la gente, que es más de un 30% que están indecisa y que no saben a quién van a votar. Y yo lo que me llenaría de tristeza es que por desconocimiento del programa del Partido Socialista, de la ilusión, de las ganas y sobre todo de las medidas que para nosotros prioritario los servicios básicos, como es la salud, como es el estado del bienestar con la ley de la dependencia, que es la educación y sobre todo la infraestructura y el empleo, que la gente deje de votar porque no conoce nuestro programa. Y luego recordar, que es justo recordar, y esta bandera lo simboliza muy bien, la bandera de Andalucía, la verde y blanca, y durante la campaña lo hemos querido reivindicar con Rafael Escuredo, ...con todos los presidentes que han pasado por la Junta... ...con Pepote, con Manolo Chávez... ...con Pope Griñán, con Susana Díaz... ...lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía... ...durante estos 37 años... ...hemos transformado Andalucía... ...hemos mejorado infraestructura ...lo hemos creado todo... ...Gerardo, ¿cómo estaba la educación en Andalucía?... ...qué tasa de analfabetismo teníamos en Andalucía... ...cuando empezó la democracia... ...partíamos de muy abajo... ...partíamos de muy abajo... ...por tanto no partíamos en igualdad de condiciones con otros territorios... ...porque Andalucía se la privó del desarrollo que tuvo la zona... ...todo el norte de España donde estaba la industria... ...por eso, eso hay que recordarlo y decírselo a la gente... ...cuánto hemos hecho los socialistas durante estos 37 años... ...pero también quiero recordar la memoria... ...de lo que han hecho los socialistas en alama ...y además me llena de orgullo tener aquí a Nono... ...y tener aquí a Paco, a nuestros dos alcaldes". Un aplauso. Lo que han hecho los dos alcaldes, socialistas y Pepe Sánchez, sin lugar a dudas también... ...que no lo tenemos porque Pepe murió, pero siempre su familia la tenemos cerca... ...a Mercedes, a David y, y a José. Pero eso también nos lleva a decir que cogimos, cogimos un municipio que estaba por desarrollar... ...y que estos alcaldes y Pepe Sánchez lo transformaron completamente... Y eso es seña de identidad, sello socialista también. Y tenemos que ir con la cabeza alta y tenemos que recordarlo siempre, siempre los equipos, los hombres y las mujeres socialistas que transformaron a Lama. Y a mi compañero Jorge, que está ahí batiéndose el cobre como portavoz, en el partido del Partido Socialista del Grupo que está haciendo un magnífico trabajo y lo quiero decir alto y claro, magnífico trabajo, porque también desde la oposición se puede hacer un buen trabajo y él lo está haciendo. ¿Pero qué ha hecho Moreno Bonilla en Alama? Jorge, tú lo sabes mejor que nadie. ¿Dónde está la depuradora? El Partido Popular llevan a Alama 12 años, para hacer 11 años, llevan a Alama el Partido Popular. El PP en la junta casi cuatro años. ¿Dónde está la depuradora? no lo sabemos. ¿Dónde están los caminos rurales con el programa de caminos rurales de la Junta de Andalucía? Que nosotros en la etapa del PSOE hicimos un montón de kilómetros de caminos rurales. No han hecho ni un solo metro de caminos rurales en alama Creo que había tres proyectados. Ni un solo metro de caminos rurales. No hay depuradora, no hay caminos rurales, El tema de las comunicaciones, que lo estuvo comentando Jorge, el tema de las frecuencias de los autobuses, no tienen dejado aislados a Lama, aislados. No hemos vuelto todavía las frecuencias de los autobuses que teníamos antes de la pandemia. Bueno, ¿dónde está el espacio escénico? Que se supone que la Junta iba a invertir tela. Pero hoy sí vemos un vídeo del alcalde de alama hace dos horas que la habrá colgado, que se ha ido para Granada con... el delegado de cultura donde se compromete con Alhama... ...pero los compromisos se demuestran con hechos... ...y con actos, no los hemos visto... ...en estos tres años y medio... ...bueno sí, han hecho algunos pegotes por ahí... ...un médico y medio... ...las señas de identidad del estado del bienestar... ...del socialismo... ...que hemos construido en estos 37 años... ...se están cayendo como un castillo de naipes... ...antes lo decía Juan Antonio... ...un médico y medio que fuimos con el grupo parlamentario... ...Gerardo... ...a denunciarlo... ...a mí me han visto cinco médicos de cabecera... ...no seis médicos de cabecera... ...¿nos merecemos eso los alameños?... ...bueno pues ese es el trato que da la Junta de Andalucía... ...de la derecha... ...al municipio de alama ...y eso lo tienen que saber los alameños y la alameña ...porque el 19 hay que ir a votar... ...y cuando vayamos a votar... ...tenemos que ver... ...las razones por las que hay que votar... ...por las que hay que votar al PSOE... ...que es el partido que garantiza el estado del bienestar... ...el que nos iguala a todos... ...el que cree en la justicia social... ...el que no le rebaja el impuesto de sucesiones... ...a los que heredan más de un millón de euros... ...¿quién va a de aquí más de un millón de euros?... ...¿podéis levantar la mano?... ...¿vale?... ...pues eso son la bajada de impuestos que hace el Partido Popular... ...es que eso tenemos que saber lo ...que esa es la bajada de impuestos que hace el Partido Popular... ...y los socialistas creemos en la justicia social... ...en el reparto de la riqueza, por supuesto que sí... ...porque los servicios básicos de la sanidad... ...de la educación, el estado del bienestar... ...la ley de la dependencia... ...el cuidar a nuestros mayores y a nuestros dependientes... ...todo eso tiene un coste... ...y eso lo tenemos que pagar entre todos y entre todas... ...mirá, yo tengo la experiencia en esta última etapa... Eh, ...antes de venirme de Sevilla... ...de ser la delegada del Gobierno de España... ...y he podido trabajar codo con codo con Juan... ...porque como alcalde de Sevilla... ...nos reuníamos todos los días... ...en el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía... ...y bueno allí estaba la Junta, estaba la FAN... ...estaba el alcalde de Sevilla que era Juan Espada... ...y el alcalde de Málaga... ...para que tuvieran representado la Andalucía Oriental... ...y la Occidental, cuerpos y fuerzas de seguridad y demás... ...todo había un buen entendimiento... ...de la Junta estaba Antonio Sán... ...que fue delegado del gobierno también... ...todo magnífico, una magnífica coordinación... ...pero te daban la vuelta... Todos los millones que el Gobierno de España ha transferido a la Junta de Andalucía eran palos a Pedro Sánchez. Lo habréis visto. Palos a Pedro Sánchez, todo era crítica permanente a Pedro Sánchez. Esa es la lealtad que demuestran en las instituciones el Partido Popular. Y eso también lo tiene que conocer la gente. Lo primero, las transferencias de millones que hemos hecho a la Junta y que no han sido capaces de ejecutar. Y Gerardo lo sabe muy bien que ha estado en el Parlamento andaluz. ...y se jastan de que tienen superávit... ...cuando no han sido capaces ni de poner el plan de vivienda en marcha... ...no han sido capaces de poner el plan de empleo... ...creo que en estos cuatro años se ha llegado a un plan de empleo... ...nada más... ...y han tenido que devolver el dinero... ...de ayudas autónomas, han tenido que devolver más de la mitad... ...y eso lo tiene que saber la gente... ...entonces en gestión, en ejecución de presupuesto, Los socialistas tenemos un compromiso con la sociedad. que ha hecho nuestro presidente? Pelear esos 140.000 millones de euros en Europa con los fondos Next Generation. Pelear para que seamos el país referente en vacunación, que ya ha anunciado la ministra, que vamos a ir por la cuarta dosis. Pelear por un proyecto de futuro que nos lo va a permitir esos fondos europeos y que vamos a trabajar en el modelo de país europeo. ...de economía... ...una economía más sostenible... ...una economía más igualitaria... ...una economía más rentable... ...porque si algo ha demostrado la pandemia... ...es que en temas de industria... ...innovación... ...bueno, pues tenemos ciertos déficits... ...y por eso tenemos tantas razones... ...por las que votar el 19 de junio... ...al Partido Socialista... ...y votar a Juan Espada... ...yo como digo he tenido la oportunidad... ...de estar con él y de trabajar con él... ...es una persona... ...eficaz, eficiente, socialista, de arriba a abajo... ...pero sobre todo una persona comprometida con la ciudadanía... ...y él le he escuchado ya varios discursos diciendo... ...yo lo que pido es lealtad, trabajo y ser útiles... ...pues eso es lo que ha encontrado en la agrupación de alama ...lealtad por encima de todo... ...porque en el PSOE somos leales... ...y eso es una de las cuestiones que nos caracteriza también... ...somos leales con nuestros dirigentes porque lo más importante es que estemos unidos como una piña y que nos vean como un referente para gobernar para todos, no el poder por el poder, como decía Juan Espadas, que es lo que quiere el Partido Popular para revalidar su... Bueno, revalidar nada, porque las elecciones la ganamos nosotros en el 2018 y la ultraderecha empezó a verse desde aquí, desde Andalucía, y eso tampoco lo podemos olvidar. Por eso, y con esto termino, Lo más importante es que el 19 todavía tenemos margen de que la gente que tiene dudas vote el 19. Nosotros decimos que votéis al Partido Socialista y vuelva a decirlo alto y claro, porque somos los que creemos en la justicia social, en el estado del bienestar y sobre todo en el empleo como una de las alternativas fundamentales para nuestra tierra, con ese plan para los jóvenes que está proyectado, con ese compromiso para que la asistencia social, ...para que la sanidad, la atención primaria, lechuga... ...la atención primaria nos cubra en esas 24 horas... ...y no tarda dos semanas en que nos vea el médico de cabecera... ...y todo eso se consigue con inversión... ...con inversión y con una apuesta decidida... ...y partiendo de una cuestión muy, muy simple... ...de que todos y todas somos iguales... ...todos y todas somos iguales... ...y por eso también durante esta campaña... ...hemos reivindicado la verde y blanca... ...y como hace 20 años... Trabajamos, aquel 28 de febrero, por conseguir que Andalucía fuera una comunidad de primera por el 151 de la Constitución. Pues ahora pedimos el mismo movimiento, la misma inquietud en la ciudadanía. Que vayamos a votar con orgullo, pero pensando dónde depositamos el voto y en quién tenéis que depositar esa confianza. Y yo pido el voto para Juan Espada. El voto para el PSOE, si votamos ganamos y sobre todo por la gente, por la gente, porque si no gana el PSOE, gana la derecha. Y que no lo olvide nadie, la derecha y la ultraderecha porque no han tenido problema en pactar en el 18, porque firmaron el pacto, aunque no gobernaron, gobernaron con Ciudadanos, pero firmaron el pacto. Y no tienen ningún reparo en volverlo a hacer. Por eso os pido el voto el 19 de junio, a votar, a ganar, salud, y por Alhama, y por Andalucía. Y ahora os dejo con mi compañero, con mi amigo, con una magnífica persona y con un excelente político, parlamentario y alcalde de Armilla, pero delegado de Medio Ambiente, que hizo también mucho por alama Gerardo Sánchez. Vale, Está. Está bueno, la verdad que hoy para mí es un día muy especial porque acaba la campaña y esto ha sido demasiado largo, ha sido demasiado largo entre primaria, precampaña campaña conocimiento del candidato llevamos prácticamente un año y para mí acabar en alama es muy especial muy especial por diferentes motivos El primero, porque es un pueblo excepcional. Tío, os voy a contar una cosa, no tengo ningún problema, la voy a contar. Yo a mi mujer la conquisté trayéndola a lama Ahí estaba, que no había manera de que entrara. Me la traje y era mes de abril. Le di una vuelta por por el tajo, la llevé a comer a la seguidilla y cuando salí de lama la tenía conquistada. Dos años después me casé con ella. Entonces, de verdad que es un sitio muy especial porque soy uno de los pueblos más bonitos, no de Granada, sino de Andalucía, patrimonio natural, patrimonio arquitectónico, esos paisajes, y es un sitio muy especial. Pero también muy especial porque tengo muy buenos amigos aquí. Tengo muy buenos amigos de mi trayectoria política, de venir por aquí, de tratar con ellos. Mira yo llegué a la Delegación de Medio Ambiente el 1 de enero de 2001, ...imaginaros cuál podría ser una de primeras visitas... ...la de Paco, evidentemente... ...porque un delegado que llegaba nuevo... ...la primera llamada que tenía era la de Paco... ...para hablar de su pueblo... ...y lógicamente... ...una de las primeras visitas que hice... ...fue aquí... ...a, a Lama de Granada a ver aquellos proyectos... ...que algunos se van viendo ahora, por fin Paco... ...por fin no no aquel trabajo que hiciste... Pues ...poco a poco se va viendo... Y, ...y bueno, y en aquella visita... ...pues Paco me presentó a su concejala de Medio Ambiente... ...una muchacha que había allí con muchas ganas... ...que además estaba, se iba de excursión al Parque Natural... ...con un grupo que me acuerdo perfectamente... ...en una de, en, me parece que fue en el despacho de Paco... ...bueno, pues aquella muchacha Sandra... ...que luego fue delegada de Turismo... ...que luego fue directora general... ...que ha sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada... ...y que ha tenido uno de los cargos de más responsabilidad... ...que se puede tener en, en Andalucía... ...como delegada del Gobierno del Estado en Andalucía... ...que luego hablaré... ...de su papel... ...en aquella época... ...pues bueno... ...la verdad es que eso hace... ...que esa vinculación que yo tengo con alama ...sea tan especial... ...desgraciadamente... ...no, no, desgraciadamente Paco... ...la verdad es que últimamente cuando vengo a Alhama... ...me llena de tristeza... ...ves como esta ciudad se va apagando... ...como la ves sucia... ...como la ves descuidada... ...como parece que la calima ha, ca ha caído aquí más que en otros sitio... ...o es que no se ha limpiado la calima... ...como se ha limpiado en otro sitio... ...por eso te da... ...te da pena... Pero cuando veo tanta gente aquí en este acto, cuando veo gente con ganas, gente nueva, gente antigua, pues la verdad es que uno tiene esperanza de que alma vuelva a ir a recuperar lo que fui. Yo hoy me he quedado asombrado porque no hemos reunido con la plataforma de la infraestructura y cuando he visto el al alcalde venía a la reunión, digo, pues bueno, porque yo que he sido alcalde 11 años, yo lo que voy es si están gobernando los míos, a ver, los míos. ...a protestar, como hacía Nono, como hacía Paco... ...a pedirle, a decirle, venga... ...que, que te exijo que me haga la carretera... ...no venía a ver a otro partido... ...para ver si gobernamos y puede echarle una mano... ...a Alhama... ...en fin, pero son cosas que uno ve... ...bueno... ...yo espero que esto se corrija muy pronto, eh... ...muy pronto, muy pronto... ...porque este, este pueblo lo necesita, eh... ...lo necesita, necesita el, el impulso... ...de alcaldes como han sido los alcaldes socialistas... ...que pusieron a Alhama en su sitio... ...y el domingo pues tenemos un reto fundamental... ...pero mira el reto no lo tiene el Partido Socialista... ...el reto lo tiene Andalucía... ...el domingo tenemos un, que tomar una decisión... ...muy importante para Andalucía... ...lo decía Sandra... ...esta bandera... ...decía Carlos Cano... hay qué bonita... ...verla en el aire, en el aire... ...quitando pena, quitando hambre... ...esta bandera, Andalucía... ...supuso un cambio... ...histórico en Andalucía... ...porque nosotros lo que queríamos... ...con la autonomía, con nuestra bandera... ...con nuestro himno... ...no era ser independientes de España... ...ni ir contra España... ...que va... ...pero si los andaluces somos los mejores españoles que existe ...si somos los que más trabajadores... ...los más trabajadores... ...somos los más sufridos... ...cuando hay que ir una misión... ...a cualquier país del mundo... ...del ejército de España... ...y escucha a los soldados hablar... ...son todos andaluces... ...nosotros no tenemos que tener ningún complejo... ...nosotros somos los mejores españoles... ...que existen... ...pero esta bandera, lo que nos traía, lo que pretendíamos con ella... ...era acabar con la miseria del pueblo andaluz... ...era que tuviéramos futuro, como hemos tenido futuro... ...Sandra hablaba, éramos la el territorio de Europa... ...con mayor índice de analfabetismo... ...de hecho lo primero que hizo Rafael Escuredo... ...como presidente de la Junta de Andalucía... ...fue poner en marcha las escuelas de educación de adultos... para enseñar a las criaturas a leer, a escribir... ...porque la gente, y yo lo recuerdo perfectamente... ...iba a comprar el pan y lo que hacía era abrir el monedero... ...para que el panadero cogiera las monedillas porque no sabían contar... ...hoy, hoy, no es que seamos... ...una de las comunidades con menor índice de analfabetismo de Europa... ...el mismo que Alemania, por encima de países como Italia... ...es que además, somos una comunidad que pasamos de tener dos universidades públicas... ...a tener ocho universidades, perdón, nueve universidades públicas... ...que permite que la gente no se tenga que aquellas otras provincias a estudiar... ...y los que... ...en la vida hemos sido más humildes... ...pues podamos sacar nuestros estudios... ...pero esta bandera también significa la libertad... ...la libertad de la mujer... ...ese tra trayecto que hemos seguido... ...hasta conseguir unos niveles de igualdad... ...que no son los idóneos... ...que tenemos que seguir eh, eh, luchando... ...por conseguir esa igualdad también en salario... ...real... ...pero que hemos conseguido... ...unos avances históricos en materia de igualdad... ...y vemos cómo están peligrando... ...cómo entre años han peligrado... ...o vemos como ese partido que aparece, que vienen de salvadores del mundo... ...que han sido sus socios de gobierno en la Junta de Andalucía... ...que han aprobado todos los presupuestos con ellos, como es Vox... ...ahora viene diciendo que hay que acabar con, con los chiringuitos... ...de la igualdad de las mujeres... ...que hay que acabar con los sindicatos... ...que hay que ilegalizar partidos políticos... ...que hay que ilegalizar medios de comunicación... ...no... Este país vive en libertad, tenemos una constitución que costó mucho trabajo conseguirla y no vamos a permitir que se acabe con esa libertad que disfrutamos. Y eso nos lo jugamos también el domingo, eso nos lo jugamos el domingo, como nos jugamos los servicios públicos, como nos jugamos que esos servicios públicos, que tanto trabajo costó construir, la educación, que ya vemos cómo empiezan a aparecer centros de educación de FP privado curiosamente en Armilla ya hay uno, en Medasca, No sé si conocéis ese nombre. Era la empresa del consejero de educación de Ciudadanos. Desgraciadamente el hombre murió y lo sentimos mucho. Pero fijaros qué casualidad. En Armilla ya tenemos un centro Medag financiado por la Junta de Andalucía. Un centro de formación privado que si tienes dinero y lo pagas, puedes. Y si no tienes dinero, pues no tienes formación profesional. Pero a mí lo que más me escandaliza es el tema sanitario. Porque además me parece, si me permitís la expresión, de estúpido. ...o sea, está todavía en una crisis sanitaria provocada por el virus... ...es verdad que ll ninguno llevamos mascarillas... ...pero que se siguen muriendo todos los días gente por el virus... ...que se siguen muriendo todos los días gente... ...que están apareciendo nuevas variedades... ...que el virus no se ha acabado... ...que no se va a acabar en muchos años... ...que vamos a tener que convivir con él... ...y parece que lo lógico para convivir con él... ...es tener una sanidad fuerte... ...por eso cuando Sandra me cuenta... ...que en Alhama tenéis médico y medio... ...por Dios y por la Virgen... ...pero que así estamos todos... ...que si saco el teléfono... ...y pido cita para el médico... ...pues seguro que tendré cita... ...telefónica para dentro de 15 días... ...para presenciar... ...pues no tendré cita... mira yo he tenido una experiencia... ...que la quiero contar, coño... ...porque es que me ha indignado una barbaridad... ...y es ejemplo de lo que está ocurriendo... ...yo tengo problemas de manchas... ...que me salen del sol en la cara... ...y en la calva... ...a raíz del Nevada y del metro... ...yo entré en el Ayuntamiento de Armilla con pelo... ...pero salí sin un pelo... ...a raíz de las irritaciones que me llevé con estos proyectos... ...pero bueno... ...tengo muy buenos recuerdos de mi época de alcalde... ...y evidentemente... ...creo que tanto no no como Paco coincidirán... ...que es la responsabilidad más bonita... ...y más importante que puede tener uno en la vida política... ...pues yo... ...hasta ahora... ...cuando me notaba la mancha... ...cogía mi tarjeta sanitaria... ...iba al médico... ...me veía al médico... Me daba cita para dermatólogo, iba allí al PTS, cogía mi, mi metro en dos paradas, estaba en el PTS, me quemaba mi, mi mancha y me volvía para acá. ¿Sabéis lo que he tenido que hacer esta vez para que me quiten la mancha? No coger la tarjeta sanitaria, coger la tarjeta de crédito y irme a un dermatólogo privado en la calle recogida que me ha costado 100 euros. Eso es lo que he tenido que hacer. Y lo he tenido que hacer porque esta manchica se me puede convertir en un cáncer de piel. Y el que no tiene 100 euros, que le den por saco. ...que se le convierta en un cáncer de piel... ...esa es la medicina que están buscando... es el servicio sanitario al que vamos... ...un servicio sanitario... ...donde se estamos, se está yendo... ...hacia un servicio privado... ...hemos pasado de ser la última comunidad autónoma... ...en contratar servicios privados... ...seguros privados, a ser la primera... ...estáis viendo cómo se anuncia en la radio... ...cómo se anuncia en la televisión... ...en Armilla ya hay 20.000 oficinas... ...para contratar seguros privados... ...y esa es la realidad... ...y lo que yo quiero para Andalucía... ...lo que yo quiero para mí... Es tarjeta sanitaria, no tarjeta de crédito, porque no tiene que no tenga tarjeta de crédito no tiene servicio sanitario. Y contra eso también votamos el, el domingo. Para eso también votamos. No podemos volver. ¿Os acordáis la beneficencia? El que no tenía San Juan de Dios a que lo operara en aquellas instalaciones. Eso no podemos volver. ...tenemos que luchar contra eso... ...y tenemos que hacerlo con nuestro voto... ...y podemos hacerlo de verdad con nuestro voto... ...se ha demostrado... ...lo hablaba... ...hemos visto como nos ha llegado una pandemia... ...que aquí no esperaba absolutamente nadie... ...¿dónde estaba el gobierno de Andalucía?... ...se quitaron de medio... ...le dejaron toda la responsabilidad a los ayuntamientos... ...en cambio... ...vimos... ...en una situación... ...en la que estábamos todos asustados... los todos... ...todos... ...con independencia de la responsabilidad que tenga... ...¿qué va a pasar aquí? ¿Nos vamos a morir todos? ¿Saldremos? ¿Qué va a pasar con nuestros padres... ...los que tenemos padres mayores? En esa situación hubo un gobierno de la Junta de Andalucía... ...que se escondió, los alcaldes, los ayuntamientos tuvieron que repartir los libros de texto... ...tuvieron que desinfectar, buscarle mascarilla a las trabajadoras de ayuda a domicilio... ...fijaros, en armilla que hay un centro de salud para 150.000 personas... ...tuvo que limpiarlo y desinfectarlo el ayuntamiento, porque... ...las trabajadoras se dieron de baja, se perdieron... ...y tuvieron que ir las trabajadoras del ayuntamiento a desinfectar... ...mientras eso ocurría... ...pues teníamos una delegada del gobierno... ...en Andalucía... ...metía su despacho allí de Madrid... ...de Sevilla, perdón, de la Plaza España... ...intentando echar una mano por donde fuera... ...buscando mascarillas... ...promoviendo las vacunas... ...promoviendo el gobierno de Pedro Sánchez... ...los ERTE que permitieron... ...que la gente que no podía trabajar pudiera seguir comiendo... Esa es la realidad de cómo actuó un gobierno, un gobierno progresista, y cómo actuó el gobierno de la Junta de Andalucía. Ha llegado la crisis de, de la invasión de Ucrania, y este estaba que si adelantaba las elecciones que si no la adelantaba, y mientras tanto subiendo 10 puntos el IPC, que nos costaba un 10% más, que nos está costando ahora mismo un 10% más cuando vamos a comprar a la tienda, y no os cuento cuando vamos a echar gasolina. Y ahí está el gobierno de España, con la reforma laboral, que ha permitido que se cree empleo, que ha permitido que se cree empleo estable, que ha permitido que ese empleo indefinido pueda ir surgiendo, que ha limitado lo, el incremento de los precios del alquiler para que no te puedan echar de tu casa, al menos mientras termine toda esta crisis, que ha puesto medidas sobre la, mecha, la MESA, el, el incremento del salario mínimo interprofesional, 750 euros a 1.000 euros, algo que a Andalucía le ha venido muy bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sueldos bajos, y especialmente al sector de las mujeres. Pues ¿sabéis qué votaron los parlamentarios del Partido Popular de Andalucía? En contra de esa medida, que tanto beneficia en Andalucía. Como votaron en contra de la revalorización de las pensiones, que estaban paralizadas, votaron en contra, como han votado en contra de la reforma laboral, y como votan en contra de todo lo que le ha beneficiado, en este caso, a las personas de Andalucía. Y contra eso tenemos que luchar. El modelo socialista de Pedro Sánchez, el modelo, os acordáis, de Rajoy, donde eran todos recortes, ...os acordáis, todo recorte, la, el último anuncio que ha hecho de blindar la seguridad, la sanidad pública... ...de manera que no se pueda privatizar la sanidad, que lo hicieron el último Consejo de, de ministro ...esa es la realidad, y eso es lo que queremos para Andalucía... ...el compromiso de que en 24 horas te atienda tu médico... ...y eso eso dice, ¿y eso cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo, que los médicos de Granada no se vayan a Asturias, no se vayan a Cataluña... ...que se queden aquí... ...¿y cómo se quedan aquí?... ...con contratos estables... ...y con un sueldo digno... ...el sueldo que tiene que cobrar un médico... ...es así de sencillo... ...y así de difícil... ...porque es poner dinero... ...y priorizar dinero en esas medidas... ...y eso es lo que nos hemos comprometido... ...nos comprometemos con los jóvenes... ...es una salvajada... ...que haya un paro juvenil del 50%... ...es una salvajada... ...que nuestros jóvenes se tengan que ir a Alemania... ...a Francia... ...yo tengo una hija que acaba de acabar ingeniería... ...y está trabajando en París... Que no, que mi hija, su padre quiere que esté aquí, pero ella también quiere estar aquí. Que le proporcionemos ese primer contrato laboral. Habrá la Sandra de la ayuda de alquiler. mira ha cogido el gobierno y la ha mandado a la Junta de Andalucía 56 millones de euros para pagarle una ayuda al alquiler de los jóvenes que reúnan las condiciones. Lógicamente, durante dos años. Juan Espadas por los suelos. Ya está arreglado. Durante dos años. ...durante el año 2020 eh, 2022 y 2023... ...todavía no lo han puesto en marcha... ...resulta que ya se están pagando en Extremadura... ...resulta que se están pagando en Castilla-La Mancha... ...y los jóvenes de, de Andalucía... ...no se pueden acoger esa ayuda de 250 euros... ...que coño con 250 euros al mes durante dos años... ...le permiten poder alquilar un piso... ...cazarse, independizarte... ...formar una pequeña familia... ...pues Andalucía va a tener que devolver dinero... ...porque no se la ha gastado... ...dinero que luego se aprovecharán los catalanes y lo criticarán además... ...con ese que cacabás, con esa indolencia, con esa falta de ganas... ...hace falta ese proyecto para los jóvenes... ...que los veamos, que se queden aquí... ...que prosperen, que se queden en Alhama, que se queden en su ciudad... ...que tengamos médicos granadinos que están muy bien formados... ...en la Universidad de Granada... ...todo eso lo podemos conseguir... ...pero mirad, para todo eso tenemos que ir a votar... ...tenemos que intentar que la gente vaya... ...todos estamos un poco preocupados... Que si la gente se va a torre del mar a la playa que luego voto cuando venga que luego nos vuelve por caloso de la tarde estamos justo en la playa y eso tenemos que luchar contra eso y tenemos todavía tiempo a la campaña electoral le queda dos horas pero mañana tenemos día de reflexión y hay que intentar a nuestros vecinos a nuestros amigos a la gente que conocemos oye que vaya a votar aunque no vote al partido Socialista, que vaya y vote y Le pediremos, lógicamente, y le daremos el voto para que vote al Partido Socialista. Pero que haya participación, porque si no votamos, luego no nos podemos quejar. Entonces, todavía tenemos una voz fundamental, los que estáis aquí, con nuestra familia, nuestros amigos. Yo mañana, el día que dedico, a llamar a mi hijo, a mi hermano, a mis cuñados, y a decirles, oye, que voy a estar encima, que tienes que ir a votar. Eso tenemos que hacerlo nosotros con toda la familia. De verdad que nos jugamos mucho, que nos jugamos esa sanidad pública que necesitamos que nos jugamos esa educación pública que necesitamos, esa asistencia que necesitan nuestros mayores, que no que están tardando más de dos años en valorarlo, que tenemos que seguir progresando como llevamos 40 años haciendo, que esta bandera que ahora quieren acabar con ella vos, que van a hacer los socios del Partido Popular, como siempre han sido los socios del Partido Popular, no podemos permitir que se acabe. Por eso, el domingo, a votar a que vayan a votar todos los nuestros, el domingo a votar a Juan Espada y a votar al Partido Socialista. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos.